Venía de dar clases justo con un grupo, el nuevo grupo de séptimo año de, este, de esta e de e s t promoción, discutiendo sobre el proyecto que estamos planificando. Y a la noche llego y recibo ese ese mail, donde bueno, comunican formalmente que fue seleccionado el documental que hicimos el año pasado sobre el sobre medio ambiente y fundamentalmente apuntando al e río Luján y los problemas que está teniendo el río Luján. Ya en noviembre del ante año pasado. Volvíamos de Mar del Plata,、eh, y muchos chicos volvieron a sus casas, algunos eran de Fátima, de la localidad de Fátima en Pilar, y ya nos decían que se iban a Pilar o se iban a Villa Rosa a casa de sus amigos porque su casa estaba inundada.